la provincia cordillera, que está con un tremendo apagón acá en la comuna de Puente Alto. Hay varias varios lugares de, de la comuna que se encuentran sin eh, suministro eléctrico. Además de nuestros amigos de Radio Cajón, 105.9 Radio Cajón, estamos en el aire con Guerreros del Arcoirid. Ya tenemos un programa bien entretenido también de mucha comunicación de invitaciones, va a estar interesante ya, y entre medio también la música, que no puede faltar, y también tenemos pactado una entrevista con, ojalá se dé todo, porque como están las comunicaciones hoy en día, con las chicas del de grupo Nehuen, que van a estar esta noche con nosotros, a través del teléfono, obviamente, no queremos hacer las que se mojen. Bien, pues vamos a la música, iniciamos con una agrupación, Les aprovechamos para mandar un saludo a estos chiquillos que son de Copiapó, ya, y, y hoy día nos van a estar ahí sintonizando y escuchando. Para todos ellos y a todos los amigos del norte, este eh, Intipacha con Tincupachamama. Bien, bien, bien, pues ahí estaban nuestros amigos de la agrupación Inti Pacha que hoy se están presentando en estos días por allá en Copiapó así que les mando un grato saludo, que les salga bonito chiquillo todo, ¿ah? ¿eh? Así que iniciamos con Inti Pacha y este Tinku Pacha Mama y como les dije al principio del programa, bueno, hoy día tenemos invitados habíamos tenido varios programas musicales, así que decidimos que hoy día como es día de lluvia el señor Puri nos mandó el, la agüita. Que, bueno, esta agüita primera como que no es muy buena, es muy ácida. Y también peligrosa eh, para la conducción. Así que tener mucho en cuenta eso en esta noche ya los que están volviendo a casa. Manejar con cuidado. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a, al, al director y la directora de la Escuela de Terapeuta terapeutas de chile se acuerda usted que nos han, han visitado anteriormente bueno hoy día vienen a hacer una gran invitación eh, para todos ustedes para toda la gente linda que nos sigue a través de, de nuestro programa bueno vamos a ir a la conversa con ella pues está con nosotros eh, arnis arnis andrade cómo está arnisye eh, muy bien muchas gracias por, por la invitación de nuevo y Ya sí, de nuevo y sí, bueno parece que somos hándicas como como dice el dicho caballo bueno repite repite justamente Así que darle las gracias por la invitación no, por las la, por la acogida, encantado, de encantado de tenerlo y, y que la comunidad también sepa de lo que se pretende y, y que y que se si ve eh, directamente hacia la comunidad creo que tiene todos los espacios abiertos aquí en lo que Eh, justamente pues hoy día eh, venimos eh, venimos nosotros a, a compartir un, una invitación con los auditores y auditoras de, de la comuna y sus alrededores eh, ustedes cuando nosotros participamos de una primera entrevista como escuela de terapeutas integrales chile estábamos partiendo empujando digamos este este proyecto bueno este proyecto eh, ya hoy día se transformó en un propósito ya que es mucho más que una idea que un sueño. Eh, si los auditores no nos recuerdan, cuando nosotros llegamos acá, incluso extendimos la invitación a los cursos de, de masoterapia en ese entonces. Vos. No sé si, si tú te acuerdas. No, sí, súper claro, sí. Además, eh, dicho sea de paso, eh, tuvimos un encuentro en nuestro barrio donde Sandra pudo asistir y, y mostrar el, el instituto de, de otro punto de vista. Vos, de, de, Justamente. En la Así que fue muy muy buena experiencia Que me acaban de decir por el interno Que ojalá se vuelva a repetir <risa> No, claro, y ahora eh, Además eh, con, con una grata sorpresa Digamos, para, para la comuna Para la comunidad eh, Nosotros cuando partimos en ese entonces Éramos eh, una, una escuela Había, digamos, eh, uno o dos cursos Ahí, digamos, eh, como te digo Empujando y hoy día tenemos una, una oferta muy grande, digamos, para la, la comunidad, ya no solamente masoterapia, que es masoterapia integral, dicho sea de paso, eh, partimos después con podología, ¿sí? Y hoy día tenemos eh, ya seis cursos, ya camino para ocho cursos, andando, ¿ya? Y que están al servicio de la comunidad. Tenemos masoterapia, cuidados de adulto mayor, podología... Eh, estética, ¿sí? Y aquí, como siempre nosotros pensamos en la comunidad y para la comunidad, lo que nosotros nos dimos cuenta en el camino es que um, muchas de nuestras estudiantes, que nuestro foco son mujeres principalmente, ya y mayores, mayores desde te, me refiero desde los 45 años en adelante, muchas de ellas tenían, digamos, proyectos truncados y uno de ellos era el, el académico, los estudios. Y decidimos como, como equipo... Ampliar, digamos, nuestra cobertura y nuestro servicio. Y hoy día, por ejemplo, las mujeres estudiantes de la escuela o quienes se quieran incorporar tienen la posibilidad de recibir el refuerzo escolar para rendir sus exámenes libres. Ah, mira, Sí, fíjate, o sea, más allá, digamos, de lo que sea, nosotros somos de la idea de que eh, nuestros estudiantes... Con un espíritu de superación Justamente, e ir cerrando ciclos. Así Oye, que, con eso quiero partir, pa, antes de presentar, digamos, acá... A, a mi, mi compañera, compañera de trabajo sí. justamente eh, el otro pilar ya la que le da el, el toque ya así que quiero compartir digamos el micrófono con ella para que también se presente sí, vamos, vamos, a ir, vamos a ir conversando con ustedes con, eh, con un intermedio musical ya y vamos a estar eh, amenizando lo que es esta conversación esta invitación a toda la gente que quiera participar sobre todo a ti, compañera andina, mujer andina sacrificada, que a veces por ABC motivo has tenido que dejar los estudios, pero hoy día tenés una oportunidad de poder reevaluarte re y poder decir mira yo todavía valgo, todavía sirvo y, y reinsertarte, así que mucha atención para todos nuestros hermanos andinos, vamos a ir a una musiquita con un Eh, también es un Tinku estamos bien guerrero hoy día con el agua oye, eh, ellos van a presentarse la el me parece que el sábado 10 ahí el, el Seba después nos dice oye, ni presente al Seba pues lo presento, de aquí de lejos le digo hola compadre eh, van a estar en, en la casa Macul ellos así que los vamos a invitar esta noche para que calienten motores, no se olviden ¿eh? de ahí les damos el dato y la, y la adhesión salud a la casa macul aymara para laurina y el lalito el pacamani se presenta con ustedes y esta noche con ya al Viene ahí están los chiquillos de Ilpacamani que se van a presentar en la casa Macul. Después vamos a dar más detalles. Bueno, seguimos con la conversación con estos chiquillos de, de mmm, se me fue, escuela de terapeutas, eso es escuela de terapeutas. Está Sandrita Valenzuela con nosotros y nos va a comentar un poco más y nos va a redondear acerca de, de esta idea que en un principio era un proyecto y hoy día se ha transformado en algo mucho más grande. Así que cuéntanos tú como como la, la parte femenina de toda esta conversación. <risa> no Primero que nada, muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. No puedo dejar de no saludar a todas nuestras alumnas de podología básica, masoterapia, cuidados de adulto mayor, de primeros auxilios, de inyectables y a todos nuestros futuros alumnos. De verdad que han sido un tremendo apoyo y pilar como también ustedes como radios, que fueron, fueron quienes primeros que creyeron en nosotros, nos dieron el espacio, como lo decía nuestro director. Eh, a todo esto aclaro, su directora. En esta escuela de terapeutas Integrales tenemos un solo director y una sola subdirectora, a mucha honra con mucho orgullo. Y bueno, como explicaba él, eh, esta escuela ha ido creciendo gracias a, a quienes han creído nosotros. Eh, hay una necesidad clara en la sociedad y por sobre todo en aquellas mujeres que por alguna razón han destinado su tiempo y su espacio a, a criar a ser mamá, a trabajar y de alguna manera se han postergado y es el espacio al cual hemos querido llegar eh, como lo explicaba Arnie, tenemos la posibilidad de que puedan nivelar su estudio pero también hay muchas que han logrado hoy en día emprender que son lo más lindo en la escuela. Nuestro eslogan es aprender para emprender. Y en ese sentido, con mucho orgullo, podemos hablar de muchas alumnas que hoy en día tienen sus eh, clínicas privadas ya en podología básica, en masoterapia, eh, inclusive fuera de Santiago, que es lo más lindo. Hemos tenido alumnas y te seguimos teniendo alumnas desde fuera de Santiago. Y de Chile también, sí, sí hay que reconocer que tenemos alumnas y con mucho orgullo lo digo, que han venido desde Perú, desde Argentina, ¿ya? Y mucha comunidad también eh, latinoamericana, por decirlo de buena manera. Tenemos venezolana colombianas... Eh, Un poco representando colombiana. lo que es el país hoy, hoy en sí, día. hoy en <risa> día, con mucho orgullo. E insisto, con mucho orgullo y con el corazón muy lleno de poder entregar oportunidades. En ese sentido, como sociedad nosotros no pretendemos generar una brecha de diferencia muy por el contrario la necesidad de la mujer hoy en día es una sola ¿ya? Eh, y en ese sentido hemos ido creciendo, seguimos integrando cursos abiertos a todo quien quiera aprender para emprender acá no tenemos ningún eh, pero si no tienes tu cuarto medio no importa si no si quieres terminarlo Nosotros te damos la oportunidad y apoyamos. Pero este proyecto tan lindo eh, ha ido creciendo. Y hoy en día la necesidad, y como explicaba nuestro director, la sociedad se está envejeciendo y todos, todos, todos, de alguna manera, tenemos una persona mayor a nuestro lado. ya Un tío, un abuelo, un padre. La sociedad, por alguna razón, que ya en algún minuto vamos a explicar ampliamente, está envejeciendo y hay una necesidad también de poder asistir. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Las dejamos ahí o las hacemos partícipe de nuestro día a día? Y en ese sentido surgió la necesidad que queremos eh, complacerla, si es que se puede decir de alguna manera, con nuestro director, con nuestro equipo de trabajo, de poder eh, realizar un seminario. Calidad de vida para personas mayores. Bueno, de eso vamos a hablar ahí con, con, con el director para que nos explique. Y también para que nos no, no abra el espectro de cómo poder llegar hasta esta escuela, cómo ser parte de esta escuela. Así que, pero lo que dices tú tiene toda la razón. Hoy día eh, a la gente hay que entregarle, dejar de ser as asistencialistas y darle herramientas exactamente ya. queremos entregar las herramientas para poder el... generar el apoyo para acompañar para vivir con alegría el día a día obvio cierto a Así. pesar de las dificultades poder vivir con alegría e integrando Exacto. a nuestra sociedad las personas mayores sigan siendo útiles no por un tema de edad de jubilación dejan de integrar a nuestra sociedad nuestra vida nuestra familia siguen los sueños siguen las ganas siguen la, la capacidad de amar la capacidad de cumplir las metas de acompañar es un mundo que no termina bueno creo que el momento eh, que a lo mejor está llegando hacia sus hogares a través del programa que roba el arcoíris, nosotros no nos prestamos para, para otras cosas que no sean a favor de la población creo que esto es un un, un aliciente para esa mujer que de alguna u otra manera quiere salir adelante es una pequeña herramienta así que luego vamos a estar con cómo poder llegar a, a formar parte de, de esta escuela y, y todo eso, porque nos expliquen de este seminario que se nos avecina vamos a ir a la música, ¿les parece? vamos a ir eh, eh, eh, armonizando la música con estos amigos ah, pero aquí tengo que hacer un entuerto no, me lo voy a saltar ...porque eh, eh, lo tengo en el teléfono... ...en lo que me mandaron de Australia... No, no, pero, ...ah, pero iba a eso... ...ya se me están viendo las cosas de la, de la cabeza... ...ya, eso... ...vamos a ir a, a seguir andando por la vida y la música andina... ...para presentarle a unos que le llamamos... ...los hijos de la montaña... ...más conocido en la lengua aymara... ...los huamari... ...de allá desde de Iquique nos saludan con este tremendo tema que se llama tancar. Como <risa> <risa> y novelis. en una ollita teníamos que en una como un fondito ahí depositábamos el No si todavía no iba a la escuela, 4 o 5 años. <risa> <risa> okay. La casa de, de, de Copa tenía el sitio de escuadrón de, de, de piedra de sí. la Y en Lupe, poco me acuerdo, que al salir de la casa de, de Lupe, así de salir a la puerta, había uno eso para hacer guatis. ¿eh? ¿Sabes sí. la mamita? Había sí. una cosa sí. así cuadradita, así subterránea y se tapaba con una piedra. ¿Sí? Sí, se ¿sí? hacía fuego y quedaba la brasa dentro. Este que estaba en la brasa, se sentía en cancha. ¿Va a decir algo tío mami? ¿Va a la hora? Yeah. ¿A qué falta? A Gracias. Gracias, sí. Sí, sí. Ahí estaba la agrupación Guamari con este tremendo tema tan caro, ¿ya? Lindo tema que no, no, nos cobija en una de las casas de, del altiplano. Ahí, bonito bonito video para que ustedes lo puedan seguir. Bueno, vamos a, a esta conversación que tenemos hoy día con los amigos de la Escuela Terapeutas de Chile. Y Arne nos va a con, comentar acerca de este... De, de este seminario que se les viene y, y de historias que le han ido sucediendo en este tiempo de, de, de creación. de que ¿Cuánto tiempo ya ha pasado, Barney? ¿Como eh, años ya? Dos años aproximadamente. ¿De la ya estamos, Sí, dos años. Dos ya. años ya de, de recorrido. Oye, cuéntanos de este seminario Calidad de Vida para Personas Mayores. sí. Eh, bueno, nosotros como escuela eh, siempre, digamos, buscando la forma de llegar a más, a más personas, que muchas más se puedan formar y particularmente en un área, eh, como planteaba, digamos, nuestra subdirectora Sandra, eh, en el área de personas mayores. Ahí yo siento que hay un, un desafío. Más que un problema, yo nosotros somos más resilientes y lo miramos como un desafío. Oye, yo quiero hacerte un pequeño paréntesis. Sí, dime. Porque dentro de la cultura, ya que nuestro programa tiene que ver mucho con la parte étnica de nuestra patria, fíjate que el tema mayores, como en la cultura andina, como que no existe. ¿eh? O sea, no es como en la sociedad de hoy, ya que aquí hay un abandono, como tú estás explicando. Quiero hacer ese paréntesis porque allá... Los, los, los hachatata o los, los, los más antiguos de las comunidades son personas sabias, son las personas que se cuidan, que se protegen, ¿ya? Que debiéramos devolver los ojos hacia allá. Por eso es que tiene mucha relación y vinculación con lo que ustedes pretenden hacer. Mira, en ese mismo contexto, tal como te lo comenté hace unos minutos atrás, me hace mucho sentido lo que tú planteas, ¿ya? Y ahora que es importante también que están los los auditores ahí al pendiente de lo que nosotros estamos señalando, cómo materializamos esta preocupación y la transformamos en ocupación. Ojo, porque uno escucha, estamos todos preocupados, pero ocupados, mmm, ahí uno podría cuestionar un poco. Por ejemplo, eh, yo a mis 48 años, eh, mi profesora de enseñanza básica hoy día es estudiante de la escuela, Mirad y además qué. es la profesora, digamos, encargada digamos del área del lenguaje, ¿ya?, ...de nivelar los estudios de las estudiantes de la escuela... Mira ...una bien. mujer de 70 años que ya está jubilada... ...y en el fondo es abrir los espacios, es materializarlo... Oye, ...yo te felicito y felicito a la profesora... ...que ha tenido el coraje, no sé cómo se llama... ...Eliana Muñoz... ...la Elianita... ...mi profesora Eliana Muñoz... ...oye Elianita te felicito... ...y ojalá muchas profesoras... ...que tienen mucha experticia en la educación... ...y en una ocasión muy buena la que nos dieron a nosotros, que sigan por la senda de seguir educando. Así que, Elianita, un fuerte abrazo y, y harto en para que aprendan harto las chiquillas de allá. Exacto, y aprovechamos de extender la invitación a profesores que ya salieron, digamos, del, del sistema, por llamarlo de alguna forma, y que quieran venir a, a colaborar, digamos, a, a mantenerse activos. Ya nosotros tenemos las puertas abiertas. Así que eso, hablemos del seminario Hablemos del seminario y después también tienen que hablarnos de cómo cómo formar parte de esta escuela Eso es, oye, ¿no hemos tenido que actualizar en redes sociales? Claro, oh, mirad, <risa> mi hijo se demoró dos minutos en armar un QR, yo ni siquiera sabía qué lo que era Ayer supe lo que era un banner, ayer sube lo que era un banner, no tenía idea Bueno, eh, pero no por eso no lo vamos a aprender Y en este contexto, ya junto con el equipo, eh, decidimos armar un seminario, un seminario calidad de vida para personas mayores y donde vamos a hablar de los desafíos, por un lado, y las nuevas estrategias que hay hoy día eh, respecto, digamos, de la atención de nuestros adultos mayores. Eh, vamos a exponer ya eh, un equipo multidisciplinario, entre esos un geriatra, ¿sí?, un geriatra de Cristian Moreno, que es un geriatra de renombre, digamos, en Santiago, docente, ya, eh, kinesiólogo, nutricionista, terapeuta holística y psicólogo que él le habla. Todos vamos a entregar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y van a quedar al servicio de todos los asistentes. Ahora, este seminario, ya, eh, tiene una doble finalidad. Una, que es aprender, obviamente, ya, y lo otro... Eh, con todo lo que nosotros ese día vamos a recaudar el proyecto como, como institución es armar primero una, una casa estudio digamos donde nuestras estudiantes se puedan seguir formando también durante la semana y lo otro vicente que ahí viene el desafío más grande este proyecto digamos incluye la atención ambulatoria para nuestros adultos mayores y ofrecer esta ayuda profesional a ellos también a ellos y ellas Qué bueno. entonces esto tiene una doble finalidad te fijas? Así que ahora, ¿cómo llegar a este seminario? Ya, primero que todos sepan que va a ser en Santiago. Ya. ya. La calle Vergara 366 como de, referencia. De, de Metro Toesca. Metro Toesca o Los Héroes, dependiendo ya. de dónde vengan. Ya. ya, Metro Toesca en el centro ya eh, de eventos El Ágora. ¿Ya? Uh -huh. Ágora que significa lugar de encuentro. Dicho sea de paso. Entonces, el 28 de junio estamos con tiempo Parece harto, pero estamos con tiempo. El 28 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 28 de junio, de 9 a 5. Incluye el coffee, incluye almuerzo, que me dices tú. Y, y bueno, y la idea también, y la certificación correspondiente. Y la idea, bueno, es que eh, la comunidad, digamos, Puente Altina, ya y de sus alrededores, eh, que esté interesada, digamos, en participar de este seminario va a encontrar toda la información y aquí les pido que tomen nota y pongan atención en lápiz y papel. Vamos. Lápiz y papel. www. etch.cl www. etch.cl e t i CH Etich eh, ya ahí se van a inscribir para el seminario. Y ahí tienen el programa a disposición para que vean quién expone, a qué hora expone, qué formación tiene, ¿ya? También lo pueden eh, digamos pagar a través de la misma plataforma, están los teléfonos de contacto, está todo, todo digamos a disposición. Entonces, y esto digamos eh, este evento esperado, ¿ya? Eh, bueno, ya inició su proceso de inscripción, de hecho ya la gente se está inscribiendo, digamos, para este seminario. Y queremos invitar, como decía adelante Sandra, no solamente eh, a, a profesionales del área de la salud ya o del área social también, que trabajan al cuidado, digamos, y tienen la responsabilidad de cuidar a nuestras personas mayores, sino que también a la familia. Que muchas veces faltan herramientas de cómo lo hago con... con con mi pariente, con mi familiar que tiene, no sé, una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo ya o un deterioro cognitivo entonces esta invitación es abierta a todo público, estudiantes estudiantes que están en proceso de formación te digo que ellos igual quien desean trabajar el día de mañana a, en, en centro digamos de adultos mayores esta es una buena oportunidad para que lo puedan hacer oye, sí, Chile se va poniendo viejo, así que el, el trabajo ahí está a la vuelta de la esquina. Eh, bueno, yo le quiero dejar los micrófonos para que ustedes nos den los últimos los últimos tim de, de, de lo que es lo que está pasando, lo que deberá pasar y desearles toda la suerte del mundo como siempre ha sido y recordarles que cuando ya se acerque el minuto de, de la fecha del seminario para que nos llamen y a través del teléfono ya no se peguen el manso pique o capaz que va a estar más lloviendo que ahora Y, y, y le recordamos a la gente de, de, la, de la actividad ¿Mm? así que Sandrita ahí te dejo los micrófonos sí, bueno, nuevamente eh, agradecer a la radio, en este caso al, al programa Guerreros del Arco Iris eh, agradecer a quienes eh, hoy, hoy día nos escuchan y extender esta invitación, esta bella invitación a formarse ya siempre va a haber un adulto mayor hoy en día eh, se denomina personas mayores que van a necesitar de nuestro apoyo. Y en ese sentido, como lo explicaba nuestro director, eh, esta formación incluye eh, la parte psicología, la parte médica de mano de un geriatra, eh, van a ver ejercicio, van a ver eh, formación. Eh, hay una nutricionista que nos va a enseñar cómo comer en beneficio de nuestros adultos mayores y, es quien, y especialista en diabetes. Sí, sure. Eh, quienes no pueden alimentarse de forma normal o con dificultad también van a tener una formación ya vamos a hablar del pie diabético tan común hoy en día porque la diabetes no está inundando ya desde la parte holística eh, terapeuta complementaria vamos a aprender a dar un relajo a los cuidadores a nuestros adultos mayores Eh, vamos a ver la, lo que nos aporta las terapias complementarias el beneficio de las terapias complementarias es un tremendo seminario muy integral en beneficio quien vaya se va a llevar un curso intensivo de muchas áreas así que vaya eh, cabe recordar que los estudiantes tienen un descuento sin importar de qué institución sean, son estudiantes tienen un descuento Y, pucha, qué ganas de poder eh, ver a nuestra comunidad Puente Altina también participando de esta actividad. Y quién sabe, si ya es eh, cercano a la fecha, si nos volvemos a encontrar, hay algunas sorpresas para quienes nos escuchan y quieran participar. Todo es posible. ¡Qué bueno! Así es que, querido Vicente, muchas gracias. No, nosotros cantado todas las veces que sea necesaria abrir la puerta porque nos interesa la comunidad, nos interesa que que la gente, nuestros pobladores, nuestro, nuestros vecinos puedan crecer, esa es la idea. Así que feliz, Arni, de, de tenerlo acá, desearle y desearte a ti en lo personal que este este instituto vaya creciendo cada vez más, quizás mañana va a ser un gran instituto que va a dar mucho prestigio a toda la comunidad metropolitana y nosotros felices que les vaya muy bien, que vayan creciendo. Sí, eh, bueno, gracias por tus palabras Vicente, eh, lo importante siento yo acá que es crecer pero hacia los lados, ya, donde esta comunidad, porque así lo vemos nosotros y cuando decidimos formar esta escuela, siempre hablamos de comunidad, porque acá se colaboran, acá se apoyan eh, y para nosotros es en nuestro sello, eh, el sello humano por un lado, ya que es fundamental, Y eso nosotros lo hemos mantenido y creo que hemos marcado una diferencia en ese sentido. Darte las gracias por tus palabras, por la oportunidad de estar acá, digamos, en, en, en la radio, en el programa. Y eso, lógicamente, que vamos todos los que estamos aquí en este minuto estamos pensando en las mismas personas y que tengan acceso. Acceso, digamos, a instancias de formación, a desarrollarse como personas también, sean hombres o mujeres. En este caso, nuestro foco también hoy día está puesto en nuestras personas mayores pero lo único que buscamos eh, es dejar una, una huella en esta vida y si lo podemos hacer a través de una escuela o de un instituto grande, como dices tú, bueno, bienvenido sea. Y así será. Oye, eh, desearles que les vaya muy bien. Nosotros decimos en Aymara, hay Hayaya, que significa que en buena hora lo que esté pasando hoy día y lo que les vaya a pasar pasarles sea muy positivo. Fantástico. Y, y les vaya muy bien en este camino que que es eh, el ayudar a la gente a poder desarrollarse de manera al alcance del bolsillo de cada uno poblador que a veces mm, no tiene como para poder seguir sus estudios, pero cuando hay alguien en el camino que te eche un empujón, te puede salvar la vida y puede salvar la vida de una familia incluso. Bien, pues así que que les vaya muy bien, chiquillos. Muchas gracias. Los vamos a despedir con una música de mucha fuerza, ¿ya?, desde, de, eh, se llaman los, ah, perdón, eh, Alborada, Alborada, ya, para que vayamos conociendo parte de lo que es la lengua quichua, ellos son peruanos y nos interpretan un tema muy tradicional, muy a la audanza también del, de, los, de los pueblos indígenas de, del norte de América, como son los navajos, los... Los Siú, los Comanche, los Cheyán, todos aquellos que formaron parte de, de esta América grande que tenemos nosotros. Vamos a escuchar a Alborada del Perú y este Ananau. YouTube Premium és YouTube Bien, bien, pues ahí estaba eh, este este grupo Alborada, ¿ya? Alborada del Perú, con ananao, ¿ya? En la lengua quichua, ¿ya? Eso para que vayamos distinguiendo también las distintas lenguas que existen, ¿cierto? ¿Ya? Por eso es que hemos también ahora, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, vamos a tocar un temita que está en lengua aymara, para que distingan una lengua de otra, ¿ya? Ellos, y de alguna manera bien educativa, ya como hemos estado hablado, hemos estado hablando de educación con los amigos de, de los terapeutas de Chile, era importante también seguir ese paso con las lenguas, que son primordiales en esta América Andina. Ahora vamos a escuchar a los jarcas con un tema que se llama munas quechay, ¿ya? Munas quechay. Ya para que distingan la lengua aymara de la quechua. ¿Vamos a escucharlo? Los jarkas. Muna es Nasqitai tutapp untai maskakunai taris pasus kokunai warmisitai Nasqitai tutapp untai maskakunai taris pasus kokunai Vou Mi amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti. Vivir Pudo cambiar En un jardín Gracias a Y Play presenta Me mi mamá. Bien, pues ahí está Monas que chay con a Los Jarricas Oye, y ¿Qué te iba a decir? Estamos en espera Vamos a hacerle la conexión ahora Para hablar con nuestras amigas A ver si logramos hacer la conexión ya atento atento atento ahí se nos va la, la comunicación eh, vamos a tratar de comunicarnos con las chiquillas nos estaban llamando bueno esta tarde tenemos como invitado a esta gran agrupación que ya tiene bueno ahí nos van a contar cuánto tiempo tienen y y vamos a estar con ella ya a ver si la conexión nos resulta aló ¡Aló, aló! Bueno, vamos. Todo esto en un día de lluvia, de apagón en Santiago, en nuestra comuna también, pero ya volvió toda la energía, ya. Fue como rápido. Parece que ahora con todas estas demandas que le han puesto eh, las empresas eléctricas se, se pone las pilas al tiro después. Eh, estamos comunicándonos con eso. Vamos. ¿Aló? Ya, ahora vamos al aire. El tío, claro. Bien, bien, esta tarde con nosotros se encuentran... Nuestras amigas de la agrupación Nehuen, le damos la bienvenida. Está con nosotros la Carolita. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes. ¿Aló? De aquí, de San Miguel, por aquí ando. Ya, ya andáis patiperreando, feliz. Carolita, bajo la lluvia. La, visita de, de abuelita, visita de abuelita. Ah, qué buena. Oye... Carolina, te mandamos un saludo muy grande acá al programa Guerrero del Arcoíris. A ti y a todo el grupo Nehuen, que hace mucho tiempo que no sabemos de ustedes. Cuéntanos, ¿qué es de ustedes? Bueno, estamos haciendo una, una llamada bien especial. Y está presente también aquí la Loreto dual eh, González. Hola, pues Loreto, ¿cómo estáis, Loreto? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Sí, bueno, harto tiempo, harto tiempo. Oye, cuéntanos del, de, de la agrupación, cuéntenos sí, qué, qué están haciendo, qué van a hacer, cuéntenos futuro, todo, ¿ya? El mundo andino quiere saber de ustedes. <risa> ahí, la, la Carola es mejor eh, oradora, digamos, para contarte en qué condiciones estamos. ¿Ya es. me escuchan o no? Sí, ¿Sí? Te, está ahí saliendo. Eh, mira, un... ¿Sí? tenemos un calé... <risa> Se escucha bien. Sí. Dale. Hola Vicente. Es que... Hola, hola. ¿Se escucha Vicente o no? Sí, se escucha perfecto y ¿Sí? Podrían hasta cantar. Ahí la canta. Oye, podrían hasta cantarnos las voces y saldría espectacular, <risa> te diré. Cantar en vivo por videollamada. <risa> ya está la, está la, estaba estaba contándonos de de la agrupación. ¿Loreto? Eh, ¿Me escuchan o no? Otra vez sí, ¿se ya. Super bien. ya lo que la Loreto me había dado el pase Porque íbamos a hablar acerca del calendario De presentaciones que tenemos para este año Ya Entonces Empezamos recién este sábado A las <risa> actividades que Y tenemos varias tocar varias que van a ser eh, Hay algunas fechas Que Para, ¿cómo se llama? Lugar de espacio incluir, el espacio de incluir de Ñuñoa, en donde estuvimos el año pasado y tuvimos una linda experiencia eh, Para poder mostrar nuestro trabajo de manera bien seria, con buen sonido, iluminación, con colaboraciones de compañeros de otras agrupaciones musicales Y fue bien rico estar en ese espacio, nos gustó. Entonces, yeah. este año tenemos ya tres nuevas fechas que les vamos a ir diciendo, cada una en su justa medida, y también tenemos algunas eh, tocatas, por ejemplo, en a roto que van a ser por ahí por el mes de julio, entonces es julio. Y también hay otra tocata más en el espacio, incluir en agosto, o sea, vamos a estar... Eh, eh, con hartas presentaciones por lo tanto invitamos a a los amigos, a las amigas que nos conocen que nos han seguido por siempre eh, que estén atentas a nuestra a nuestro afiche y difusión, porque siempre lo hacemos a través de nuestras redes sociales del Instagram, del Facebook y a través de Youtube y y, hasta hoy, el hoy, hoy y, y a través también del programa Guerrero del si también podemos anunciar eh, el dónde van a tocar ustedes Perfecto, ahora le doy el pase a alguna de mis compañeras si quieren <risa> A mí me gustaría complementar cosita. algo A mí me gustaría complementar algo lo, lo que pasa es que, bueno, en realidad por muchos años Nosotros tocamos principalmente en el Conacín Que era uno de los pocos espacios que había para difundir música andina A pesar de que también ocupábamos otros escenarios Pero básicamente era el Conacín ahí el, el centro El epicentro, digamos, andino Bueno, desde que eso ya no está Nos ha costado mucho encontrar nuevos espacios Y si bien hemos estado participando, ya sea en peñas o en cuentos más poblacionales, eh, este año como que nos propusimos también un poco llegar, eh, no sé si a otro público, porque obviamente está siempre invitado nuestro público fiel, pero el poder utilizar espacios que habitualmente no se ocupan para la música indígena, que están en distintas camonas de Santiago, que también tienen eh, como un nivel de, de comodidad más grande para que podamos invitar a nuestros viejitos o a los niños también que pueda haber un ambiente más familiar que normalmente los festivales, que la mayoría son al aire libre como que cuesta que lleguen también ahí, no sé, pues, lo, la familia más de edad entonces queríamos también apuntar un poco a espacios que fueran más cómodos quizá climatizados, no por eso más caro ojo pero el poder habría espacios distintos oye, bueno, Así bueno, que, bueno Nosotros le mandamos sí, todo el nombre de ustedes, el Nehuen, para para que les vaya muy bien. Po. Y además, nosotros queríamos colgarnos de esta conversación que fue la Carrolita la que nos hizo los puentes, como siempre. Gracias, Carrolita. Y bueno, nosotros tenemos el primer encuentro andino el 11 de octubre. Y nos gustaría que Nehuen estuviera con nosotros esa tarde así que se las dejo rebotando ahí a ver si lo pueden agregar en, el, en la agenda primer, anual primer encuentro andino de guerreros del Arcoíris en particular porque tú sabes que hay hartos encuentros andinos sí, no, este <risa> es encuentro, encuentro andino es, es del Guerrero del y de, de la gente que, el, que, no, que hemos tenido la oportunidad en estos 33 años ya de difundir la música y, y bueno, ustedes le hemos difundido mucho casi los 33 años ya así que eh, se agradece se grado el apoyo fiel sí bueno el cariño que sentimos por, por por la música y bueno y ustedes son para la gente que no está escuchando en otros lugares es un grupo es un grupo que está conformado íntegramente por puras mujeres y tiene un valor muy particular hoy por hoy pues, así que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la historia de las Nehuen en estos tantos años. ¿Cuántos años son? ¿Quién dice? Ja. 36, ya cumplido. Espérate, espérate un poquito, que no se da. Ahora, a ver, ¿cuánto era? 36 años cumplido. No. 36, pero nos desconectamos. Espérate un poquito, nos desconectamos. Oh, ahí. Se nos desconectó la llamada, pero ya estamos en el... ¿Aló? No, no, no. ¿Qué? Espera, mira, que no... Espérate un poquito. A ver, a ver. Vamos No, ah, ahora. Volvimos, volvimos, volvimos. Años, se, se nos habían ido las <risa> Nehuen Pero hemos, hemos vuelto con todas las Nehuen la... Esta noche con nosotros Oye chiquilla sí, eh, ¿Me escuchan o no? Dijo que se había desconectado ¿Aló? Yo arreglando un tema ¿Aló? ¿Aló? Espero ¿Aló? que no estemos al aire Yo pensé No, si están al aire están al aire. Bueno, Está, están al aire Pero parece que no me escuchan <risa> a mí ¿Cómo sea, nada, nada, ¿cómo sea, Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aló no, no sé. Alo. Ah, qué raro. Oye, se nos fue del aire. Así es. Ahí. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me, ¿Me escuchan o no? Sí, escuchamos. Que... Ah, ya, que que eh, te, tuvimos un percance. Estamos estamos lejos de todo. <risa> Eh, oye, eh, chiquilla, aló. Sí, Acá te escuchamos. ¿Te escuchamos? Ya, mira, mientras mientras todo esto pasa, que este intervalo que se ha formado eh, con esta idea de la Carola, que por primera vez que lo hacemos, ¿eh? y hasta el momento ya hemos resultado súper bien, pero nos caímos. Quisiéramos escuchar algo de la música de las Nehuen Ustedes nos podrían eh, regalar un tema que ustedes lo eligieran. Pero no tienen archivos? Tienen archivos acá ahí? Sí, hay temas de ustedes acá. Ah, sí, pues, o sea, somos temita. tres sin instrumentos, difícil que te podíamos... No, no, escena. no, si sí, yo no Porque quiero que, que yo quiero que me, me eh. presenten un temita a ustedes de la que la música de que ah, tenemos acá. Perfecto, ya. Ya a poner tema A ver, espérate. Espérate, espérate un poquito. Bueno, para que me digáis qué tema que nos cansa de, Del disco, pero cuál cuál tema? Ah, nómbrame alguno para que se ¿De qué disco? ¿De qué disco? Por eso. ¿De qué disco? Mira, imagínate, allá tienen varias sí. producciones estas de qué ¿Tam También tenemos casetas Ya. Sí. No sé por qué te sí, creo. Te creo, ¿eh? te creo. Es <risa> navideña latinoamericana. ¿Sí? Se te cayó el personal stereo. <risa> Se nos cayó el carneto. Claro, íbamos re bien, pues, chiquilla. ¿Para qué es? Ya, mira, hay un festejo. Hay un festejo. Ese, ese es, prendió. Ese, o sea, perdón. ese perdón, prendió. Perdón, chiquilla, me <risa> Ya, oye, estamos por si acaso con el grupo Nehuen, esta chiquilla revoltosa, eh, pero que además lo hace muy lindo en el escenario, así que para cuando vayan tienen que ir a verlas porque son fabulosas y entretenidas que son. Oye, vamos a tocar este este festejo con el grupo Nehuen y seguimos conversación con la chiquilla.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 Eso, esta noche con nosotros, con un poco de dificultades, pero bajo la lluvia, en la capital, con el grupo Nehuen. Estas chiquillas revoltosas que están con nosotros esta tarde. Oye, ¿quién nos va a seguir comentando de las cuatro que están ahí en sintonía? Eh que nos cuenten del grupo, cómo cómo cómo ha sido, qué el qué están, qué es lo que están preparando, cuéntenlos por menores, lo que quieran contar mira, a la gente de lo que arreol el arcoíris. Mira, lo que estamos actualmente, Carola ya te comentó que estamos con con estas fechas agendando fechas que vamos a ir en algunas tocatas con eh, grupos amigos que somos parte de la agrupación de la Mau Eh, y ahí vamos a estar en una tocata con el Ilpa y Buena. en otra con el Grupo Catari en Espacio Incluir Buena. y en lo musical eh, vamos en proceso de de rearmar repertorio y empezar también en un, en un en un área más bien creativa y en eso estamos en el fondo trabajando bueno con nuestra directora musical que es la Denise Serrano y también eh esperamos concretar el, el, la, el, que se integre una nueva bajista al grupo ya yeah. así que eh, estamos con harta cosa en verdad están, están... así no fue, tan fácil, no fue tan fácil retomar el año por, por, por varias por varias razones pero ya comenzamos qué bueno están volviendo a tomar el té ahí en la florida ahí no hacen ensayo en ustedes ¿Cómo? ¿Ustedes en la comuna de la Florida? Enseñamos en la sí. comuna de la Florida, sí. Eso. En la casa en la gran integración. Claro. Ahí... Casa Club El Patio. Eso. <risa> Alias El Club. Oye, pero <risa> es eh, eh, interesante ese lugar. También es, de alguna u otra manera formó parte del, de la cronología del Grupo Nehuen en, en el escenario. También fue parte del escenario, ¿o no? El Patio. Bueno, a raíz de varios eventos solidarios que se hicieron eh, para, para enfrentar económicamente la enfermedad que me tocó vivir a mí, eh, se empezó a ocupar el espacio de la Janet Mayorga eh, como un espacio que nos permitió hacer harta música y se transformó finalmente también en espacio para otros grupos. Hubo muchas bandas que tocaron en ese periodo y está siempre la posibilidad de ser algunas cosas nuevas Qué y también bueno. considerandolo encontrar espacios para tocar actualmente porque entre lo dijo la loreta nosotros en algún minuto tocábamos hartones con así pero los espacios de difusión musical son muy pocos ahora y es, está siendo difícil encontrar espacios por lo tanto hay harta autogestión al respecto Bueno, yo les decía, de Denante, que nosotros queremos, esperamos que, que así sea para que el 11 de octubre de este año, y falta bastante, pero el tiempo pasa rápido y no nos damos cuenta, y quisieran que estuvieran los guerreros que estuvieran acá, Las Nehuen, que es un grupo que tiene una trayectoria. ¿Cuántos años ya, eh, Sandrita, cuántos años ya en, en el aire? 16 sí, años. 26, 36, años, 36 ahora son 37. Y la historia comienza ahí en la universidad. En el ex pedagógico Escuela de Música en el año 88. Mira, mira toda esa historia. ¿Y eso también lo usted lo, lo cifran en los escenarios? ¿También cuentan parte de la historia o ya no les gusta recordar? O sea, sí. De, siempre va a ser parte de la historia y nosotros en realidad cuando eh, cuando hacemos nuestra música la mostramos también la vinculamos un poco con, con la trayectoria y el tiempo que llevamos juntas así que a veces ocurre y otras no En realidad es, es parte es parte un poco de, de, de, de la escena de lo que ocurre en, sobre todo cuando hablamos en, en esto bueno eh, eh, yo sé que esté con mujeres hoy hoy por hoy, Tienen un, una voz diferente, me refiero no a la parte musical, sino que, al género, mujer. Y, ¿Y cómo ha sido para ustedes este proceso? Porque ustedes hace tanto tiempo entraron en esta rueda y donde el elemento varón era multi, multi, multi, pero la mujer se ha ido introduciendo en, en muchas partes laborales y específicamente en la música. Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que en esto, yo creo que allí la Carola, eh, que además eh, hizo un estudio eh, que pronto espero poder, que lo pueda publicar y que pueda contestar eh, creo que con, con mayor cantidad de información. Gracias compañera por el pase. <risa> <risa> eh, bueno, eh, nosotros como mujeres... La eh, investigadora el oficial. Siempre... <risa> el, el Vicente siempre nos habla desde del inicio yo creo que con, en la perspectiva de los 37 36 años y yo creo que de ya hace más atrás eh, hemos podido mirar con, con otro sentido con otro significado lo que ha sido todo este tiempo nosotros cuando llevábamos 5 años no nos iba, nunca nos imaginamos que íbamos a estar mucha, hablando de cumpleaños 37 dije, bueno, entonces entonces Uno dice, claro, han pasado ya hartos años y yo creo que nuestra historia como mujer ha sido la misma que han sufrido nuestros compañeros, pero con una doble tarea, digamos, que ha sido la crianza y la música de una manera paralela. Eh, no se considera ni siquiera como competencia en algunos casos. Y en nuestra área, que es de la música latinoamericana, música antina, eh, no hay espacio para las mujeres o es sea, el, el, el, el, el espacio donde nosotros podemos desarrollarnos y hacer, componer hacer nuestra música eh, el, las mujeres pueden tocarse eh, de manera muy así como casi favor para que toquen de repente se tiran como ciertas modas eh, por ejemplo hubo un año en el festival que todas las bateristas y fue como un, un, un sello que habían bajis si sí, había altas instrumentistas del grupo importante, que eran mujeres, los intérpretes. Y eso es es porque también, mira, si, no sé si ustedes han dado cuenta, pero el neoliberalismo siempre tiene alguna forma como para apropiarse de nuestros discursos, de nuestras luchas. Entonces tiene esta cuestión del feminismo como una moda que va a pasar luego. Y la verdad es que lle llevamos siglos que... Si ustedes se pusieron a mirar un poco la historia y cómo han sido, en este minuto estamos viviendo algo similar a lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que luego de alcanzar y pedir la libertad y la igualdad para todo el mundo, las que terminaron con la cabeza guillotinada fueron las mujeres. Y si ustedes miran para el lado, por ejemplo, Argentina, en donde hay un retroceso en todo lo que son las leyes y avances que habíamos tenido en estas últimas décadas, están en riesgo de perderse porque hay un viraje o un levantamiento del fascismo de manera peligrosa para todas y todos nosotros yo creo que aquí no es el tema del feminismo eh, nuestro enemigo es el, el colonialismo el machismo a nivel mundial porque no es un problema de Chile o de los países son latinoamericanos este es un tema de poder fuerte poderoso que se se transmite desde hace ya sí. oye pero que interesante de ¿eh? por eso que tener un grupo de, de mujeres en la música aparte tan cultas y además que son tan luchadoras como la carola eh, y no quiero decir que la otra no son la, no son luchadoras sino que la carola la vemos como la seguimos ahí en facebook como eh, baluarte ahí del profesorado así que oye eh, ¿Qué les parece si escuchamos otra canción con la Neguen? ¿Quién habla? No, pues sí. sí pon, pon un temita. Ya, vamos a poner un temita entonces. Noso ya, nosotros vamos a en Nosotros vamos a elegir el temita, ya. Vamos a ver si tenemos buen gusto, sí. pero seguro que tenemos buen gusto con las Neguen. A ver. A ver se si va sueño de amauta, ¿ya? Vamos a escuchar esta noche con la agrupación Nehuen, con esta, esta agrupación que, con que es eh, exclusivamente hecha por puras mujeres. Llamo chiquillas, chiquillas lindas, chiquillas del Grupo Nehuen. Esta tarde han estado con nosotros eh, contándonos un poco de, de, de lo, del quehacer y, y del quehacer social, que algo muy importante. Chiquillas, les dejo los micrófonos para que se despidan y, y nos den también antes de irse eh, la última... Noticias de dónde van a presentarse Vale Ok Mira, bueno voy a partir yo Despidiéndome y dándote las gracias Vicente por Nuevamente darnos el espacio Para poder compartir contigo Con los auditores del programa De este programa que lleva Tiene tantos años como Grupo Nehuen sí. Y agradecer eh, Que siga siendo una ventana Y que nos den la posibilidad de difundir Nuestra música Y Y también de contarle a los 14 están escuchando, a todas las que están escuchando, que tenemos una agenda que, eh, que que considera tocatas en espacio incluir, tres tocatas en espacio incluir, que se encuentra en la comuna de Niñoa. Eh, vamos a mandar las fechas, eh, ahí vamos a estar, en una de las tocatas estamos en solitario para celebrar nuestro cumpleaños 37, y en las otras dos vamos a estar con el grupo katari y el grupo Irpacamani. Eh, también se acerca una fecha para tocar en, a Los Roto, ahí en el barrio Brasil y eso, y por supuesto te vamos a mandar todas las fechas a ti para que nos ayudes a difundir Sí, como no, sí, nosotros, me... nosotros siempre con la puerta abierta guía para para todos ¿no? no solamente para ustedes, pero para todos especial, especialmente para ustedes como lo decías tú ya llevan tantos años como nosotros y, y qué bonito que la Carola, qué bonito que esté la, la Loreto, que, que, que, que estén aquellas que de alguna u otra manera partieron con esta con, con este proyecto que ha durado tantos años. Así que nosotros contentos, Oye, felices. Y por supuesto vamos a estar con ustedes en el Encuentro Andino ese 11 de vale, y, bravo, bravo! bravo, bravo. bravo. Ahí se van a despedir las chiquillas de usted, así que muchas gracias, Vicente. Ya, gracias a ustedes, chiquillas, y que, y que bueno, tengan... Bueno, gracias. Ya, ya, dale nomás, no. Carola, Carola, dale. No, no, no, es que, es que de repente so, so, eh, pensé que sonaba un poco raro agradecer también, pero de verdad, de verdad que estoy muy agradecida de corazón por darnos este espacio, por por el cariño, por la acogida, por este como visualización del Nehuán que es tan importante. Y, y solo por último <risas> complementar con un detallito chiquitito hace un rato la Sandra nombró a la MAU, los amigos de MAU eh, yo quería decir que los MAU eh, complementar con que es la asociación de músicos andinos urbanos, es. que en el fondo es un grupo que tenemos varios de los grupos que tocamos en el conocimiento y amigos sí. de toda la vida, de los escenarios etcétera, para tratar de gestar así como precisamente en encuentros, tambos obviamente nunca podemos tocar todos porque somos muchos pero ahí vamos rotando ¿tú? pero tratando de armar ciertos eventos para precisamente un poco recopilar o consolidar eh, aquí el público del Conacín que quedó como disperso por todas partes y al mismo tiempo también abrir otro espacio otra gente, inviten a los amigos inviten a la familia, al primo que escucha otra música que nada que ver para que la idea es que esto realmente se esparza por las redes sociales creo yo, las redes sociales de deberida las presenciales a eso me refiero con las redes sociales que hoy en día ya está todo computarizado termina ahí hablando con la inteligencia artificial sí, pero imagínate imagínate que la tecnología nos ayuda hoy día pudimos estar con todos ustedes en una sola conversación mira qué qué grato y se agradece, aquí bajo la lluvia sí, la Loreto más, la Loreto más que nada, pues la Loreto está bajo la lluvia y, así que es, es que vivo en el cerro está granizando mucho <risa> Ya por Loreto, aprovecha Pero, aprovecha de despedirte también de la de la gente de Lo Guerrero, el Arcoíris, de nuestra gente que nos sigue eh, durante tantos años. Con todo el cariño a todos aquellos que han escuchado el Neguenc, que han apoyado al Neguenc, que de alguna u otra forma han estado presentes, ya sea todos los músicos que pasaron como por el patio, como te comentaba Santa, es un rato, cantantes, etcétera, y, y fue mucha gente movilizada. Entonces, eso también es como entre comillas, bonito, lo rescatable digamos de vernos en puntos críticos de la vida donde donde hay que activarse, eh, moverse eh, producir hacer la autogestión total y en ese sentido eh, como te digo, te agradezco que siempre las puertas de que el rol arcoíris hayan estado abiertas para nosotros Bien, así pues, que nada, nos no por y, ahí en los tambos, en los carnavales de la vida. Eso, y difundan por chiquillas, difundan un plazo grande. Difundan donde vayan ustedes, difundan este programa para que sea como el punto de encuentro de todos nosotros y nos sirva para poder comunicarnos y ayudarnos también, pues. Así que y darle las gracias a a usted por, por por formar parte de esta parrilla que estamos que estamos eh, formando acá para nuestro primer encuentro y ustedes van a ser como el botón de oro, eso van a ser. Como el dedal de oro, como el que se da en la cordillera, ese que va justo en primavera, eso van a ser ustedes. Gracias, gracias Vicente. Ciao Lorentino, ciao Sandra. Chao chiquilla. Hoy los vamos a despedir oh, con los vamos a despedir con un temita de de Neguén. De Neguén. ¿Cuál va a ser eh, Sebastián? ¿Con quién con qué temita? ¿Lo quieren ustedes programar, chiquilla? <risa> no me acuerdo que grabamos en el colibrí. ¿Y el colibrí? ¿Puede ser el colibrí? ¿Que los trae la suerte? ¿Sí? Ya, nos vamos a despedir con este temita que lleva por nombre el colibrí y que dicen por ahí eh, las malas lenguas que cuando te aparece un colibrí es como que vuelves a renacer. Así que... Todo al Neguén para las Neguén esta noche que estuvieron con nosotros. Nos despedimos de todas ellas con este colibrí. Yo te tengo en mi triste morada de mi amor, vuelo detenido cuenta una flor, la luna duerme ya del fondo. mi pecho levita rojo, se apaga lento su corazón, la herida que está abierta quien no cierra, la cura el tiempo le de... refusadas el colibrí remonta el tiempo canta un pregón la vida tiene a su favor la tierra canta seca el dolor abre sus alas el colibrí remonta el tiempo canta un pregón la vida tiene a su favor la tierra canta seca el dolor la tierra canta seca el dolor La tierra canta, se encantó La ruta del secreto respiro el vuelo prendió. el cielo no recibe el viento corazón el vuelo alto él se perdió pues sus alas adviertas ya despertó la invisagable danza se erguió la invisible danza se secó abre sus alas el colibrí remonta el tiempo canta un pregón la vida tiene a su favor, la tierra canta cerca del dolor. Abre sus alas el colibrí, rebonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor, la tierra canta cerca del dolor. La tierra canta cerca el dolor. La tierra canta cerca del dolor. bueno, ahí estaban las Nehuen oye, súper grato haber estado con las chiquillas después de harto tiempo y de una manera bien bien bonita de, de poder estar con, con cuatro de ellas hacia al mismo tiempo, poder conversar saber de, de sus tocatas y, y bueno una agrupación que lleva tantos años oye, eh, aprovecho de decirle que la Luisita les manda ...muchos saludos al Grupo Nehuen... ...nosotros también le mandamos mucho saludo a, a la Luisa... ...que nos está escuchando a esta hora de la noche... ...y también a nuestros grandes amigos que nos escuchan... ...prácticamente todos los miércoles... ...como como son los fieles auditores que son siempre bien nombrados... ...así que vamos a partir por José Acevedo... ...ya de El Rústico allá en Pirque... ...ya cuando pases por El Llano... ...no te olvides de pasar al Rústico... Ya, tenemos a nuestros amigos del Cajón del Maipo, de allá de el sector Melocotón. Y aprovechamos mandar un saludo a toda la gente que nos sigue a través de, de la radio Cajón, ya, del Maipo, que nos sigue todos los miércoles a través de la 105.9 en Frecuencia Modulada. Estamos también con nuestros hermanos del Cajón del Maipo. Eso es. Oye, eh... Datitos, uno de comer sano, distribuidora de huevos por mayor y por bandeja, no se olviden que ahora como que ha estado subiendo el hueito, vayan y ubiquen la bodega López que está en pasaje 1 Poniente 608, población Luis Matelarreina, Campoente Alto y pueden llamar al teléfono 5 6 9 7 6 4 8 2 y puedes pedir tu pedido de huevitos para el desayuno bueno vamos a ir a la música ya vamos a ver eh. ha estado bien entretenido el programa ha conversado si sí. y nos falta poco ya para para despedirnos vamos entonces a, a escuchar a camba camba estos sanjuanitos ecuatorianos oye, eh, bueno ahí estaban los, los amigos de Canva se si llama el tema de San Juanito del Ecuador eh, bueno, hoy día que hicimos hacer un programa diferente eh, rompiendo un poco los esquemas pero no podemos olvidar que nosotros pertenecemos a, a la a la lucha de las reivindicaciones de la identidad de los pueblos originarios Creo que este mes es un mes muy muy propicio dentro de la cultura andina porque es la nuestra chacana y bueno sebastián nos va a hablar un poquito de, de, de lo que significa es para el mundo andino este periodo que tiene que ver un poco con, con la cosmovisión de los pueblos originarios andinos. Sí, Vicente, justamente. Eh, este mes de mayo se conmemora eh, el zenith eh, de la constelación de la Cruz del Sur, que un poco sintetizaba eh, toda la cosmovisión y el conocimiento de eh, los pueblos andinos, ¿no? Y también de las culturas de, de este continente del sur. Sí, Aquí encontré algo de información que me gustaría leer acerca de, de esta fecha. El 3 de mayo se celebra el día de la Chacana o la Cruz Andina, uno de los símbolos más importantes de la sociedad de las sociedades andinas del pasado y del presente. Se ha dicho que este símbolo representa la constelación de la Cruz del Sur, la cual se posiciona en su cenit total en esta fecha. Es decir en su punto más alto en el cielo, figurando una cruz de cuatro de cuatro puntas en el cielo nocturno. Este hito astronómico fue un indicador temporal para las comunidades agrícolas andinas. Es el evento que marca el fin de las cosechas y el, el inicio de un nuevo ciclo agrario por venir. Hasta el día de hoy se realizan grandes celebraciones y ritos para conmemorar el símbolo y asegurar la fertilidad y el buen venir del siguiente año la palabra quechua chacana significa escalera mientras que chaca significa puente en el diccionario contemporáneo de quechua chacana se define como escalera para pasar de un lugar a otro o cualquier objeto acto para ser usado a modo de puente chaca en aymara es puente y chacaña es escaleras y el palo o travesaño de la escalera. Los componentes mencionados en estas traducciones están relacionados tanto con la morfología del símbolo como con las nociones atribuidas a este emblema panandino. Eso sería un poco. Bien, pues bueno, ahí eh, nos explica un poco lo, la importancia que, que, que tenía y que tiene para los pueblos originarios la historia la Cruz del Sur, ya eh, también se aproxima, como decía bien decía Sebastián en su alegoría, que comienza a revolverse la tierra para prepararse para el, la siembra que en agosto recibe la semilla para fertilizarla para una nueva cosecha, esperando que los pueblos hayan tenido buenas cosechas Esperando también que tengan buena cosecha en el plano social. Que sean reconocidos, que sus políticas, que necesitan recuperar tierra, recuperar aguas, ya, que fueron de ellos, ya, que yo creo que nadie está contra el progreso, pero el progreso tiene que ir con un consenso. De acuerdo que la, la minería es algo muy importante para Chile y es el, el sustento que tenemos como país pero también tenemos que estar un poco ahí a la par con nuestros hermanos que han perdido mucho terreno, que han tenido sus tierras sus tierras eh, contaminadas. ¿ya? Así que esa es la tarea, po. la tarea es recuperar, la tarea es defender. Y eso somos los que del arco iris, por eso, no, por eso no queríamos pasar por alto este momento que es muy importante dentro de la cultura andina como es la chacana. Bueno, ya nos queda poco de programa hoy. Así que parece, que parece que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí. Oye, quiero decirles que la lluvia... Bueno, sí, en realidad. Eh, ¿Cómo se llama? La lluvia ha, ha llegado hasta Santiago. Usted sabe que Santiago es, para los sureños se es conocido como el pan de azúcar. O sea, una gota de agua y se rebalsa. Así que esperemos que esta noche sea una noche grata, Yo sé que la agüita es muy venidera, pero para algunas familia a veces es un tormento, ¿ya? Para ellos que no sea tanto tormento. Nos queremos despedir con toda la alegría con un temita de la agrupación Altiplano, que lleva por nombre... ¿Llevo nombre? Rami, pero vamos a dejar al Sebastián, que no, tú, no lo puede presentar eh, al comienzo del programa, pero ahora me despido de él, pues. Sí, bueno eh, también me despido de ti de los estudios de radio puente alto como siempre agradecido cada programa es distinto diferente y es un gusto conocer eh, a las personas no a los músicos detrás de este de este movimiento urbano andino santiaguinos que está creciendo y esperemos que no que siga creciendo no que los espacios como este se repliquen se expandan mucho más y que no se acabe nunca la música y el arte en general cualquier expresión eh, yo pienso que es, es un poco sanador no tanto la música como otros artes como la escritura obviamente eh, y hacen bien hacen bien en el fondo al, al alma así que es buenas noches a todos bien pues eh, esperemos que le haya gustado el programa chiquillos eh, vamos a repetir antes que nos vayamos del aire, vamos a repetir el correo que nos dejara la, la como se llama la, eh, los chiquillos de, de ya ya de la gente que nos dejó para el seminario de calidad de vida para personas mayores para que se puedan inscribir ya www.e minúscula etich etich etich minúscula etich repito www.etich.cl para que se puedan inscribir y puedan seguir estudios, chiquillos, ¿ya? Todo lo que sea a, en ayuda de la comunidad, lo que del Arcoiris estamos para eso, estamos para eh, apoyar eh, a todo el mundo de los músicos que le tenemos tanto cariño tanto respeto, que sigan difundiendo el programa para que cada miércoles seamos muchos más, ¿ya? Y esperamos la próxima semana tener alguna agrupación de afuera que nos quiera conversar y saber de ellos, allá vamos a hacer los puentes ahí con, con alguna agrupación de, de afuera de Santiago, ya y nos volvemos a encontrar, pues, el miércoles que viene efectivo no el que viene, Sebastián, Sebastián, sí. es festivo el, el otro miércoles o no, eh. 21 es festivo, 21... En dos semanas más... Ah, bueno... Entonces, la dos semanas estamos sí o sí en el aire... El 21 no lo sabemos, pero... No sabemos... Es un día muy especial... Hay que dedicarle un poco al mar... Que el que nos baña, ¿cierto? Y el que nos protege también... El que nos cuida... Que nos alimenta... Que nos da ricos mariscos, ricos pescaditos... Pero que también pasan cosas tan extrañas en el mar... ¿Ya? Como por ejemplo lo que le aconteció a, lo, a los pescadores allá en el sur de Chile, eh, donde el monopolio eh, mayoritario que es la pesca de alto arrastre, a veces arrastra vidas también y vidas humanas. Así que estamos ahí con los pescadores artesanales también, estamos ahí con el pueblo, Guerrero el Arcoiris es del pueblo, es de la gente que no tiene voz, aquí está la voz de ustedes. Bien, pues nos vamos con este temita del Grupo Altiplano, de nuestro gran amigo Mauricio Vicencio y Fernandito Villablanca, Ramis, y les decimos a todos ustedes que los volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios lo permite, y además, si nuestra pacha permite que nos volvamos a encontrar. Hayaya, hayaya, hayaya.